Camisaraki, Gilatanakas, Camisaraki, Kuyakitanakas, como todos los miércoles aquí a partir de las 20 horas estamos con ustedes los Guerreros del Arco Iris, sí por supuesto toda la música de nuestra América Andina aquí en estas dos horas de programa donde vamos a estar muy entretenidos y día tenemos gratas sorpresas en el mundo andino, así que todos los chiquillos que nos siguen del mundo andino, jayaya ya para ustedes chiquillos, Voy a dar inicio y voy a saludar a mi compañero de labores, el Seba. ¿Cómo estáis, Seba? Bien, Vicente. Eh, Buenas noches a todos. Muy agradecido de estar aquí una tarde más junto a ustedes en el programa. Vamos a iniciar este programa con, con, uno, con, con, con, una, con unos grandes músicos chilenos, ¿cierto? Muy reconocidos ellos. Y también dando un homenaje como siempre a aquellos que ya no están con nosotros. Esta noche, El Macha junto a Claudio Araya. Los Cabezas Rojas, 7x7. Empezamos con toda la energía de este miércoles, segundo miércoles ya de julio, pleno invierno, con mucho frío, con, con ganas de estar cerca de una estufa, no moverse, ¿cierto? Pero bueno, aquí estamos los valientes, aquí estamos los guerreros, como siempre, todos los miércoles para, para difundir. Hoy estamos muy contentos, muy felices como programa, como producción también, de que ...no estén llamando los grupos a esta altura del tiempo, de todas partes... ...ya eh, eh, he tenido la oportunidad de contactarme con muchas agrupaciones... ...y eso me tiene muy contento porque ellos muy felices también están aportando... ...al programa con su música, con su creación... ...y eso nos hace grande eh, la INI, ¿cierto? la reciprocidad... ...así que estamos muy felices y queremos seguir creciendo... ...junto a todos los hermanos músicos obviamente y toda su creación. Bueno, vamos a seguir en el puerto. Estábamos en el puerto de Valparaíso ahí con el macha y, y el pajarito de Araya, pero ahora vamos a ir a quedarnos ahí en Valparaíso para recibir a esta gran maestra del acordeón, la Pascualita y la Vaca y Canción Quechua. Such a los indios. llega a con osas con banco, jazz, dos mil fuegos vivos. Mi Bien, ahí está la Pascuala y la Vaca con canción que, hecho, ahí me decía el Seba. Yo no, uno a veces va aprendiendo cada vez más que es una poesía de, de Gabriela Mistral. Esta canción que hermoso, ¿eh? Eh, algo que se frecuenta en nuestra patria por, por algo que debiera ser aún mayoritariamente el lenguaje, porque tenemos premios Nobel, po. entonces, como que. Eso queda marcado dentro del lenguaje, pero cuando viene un gringo a Chile, no entiende nada. No, no cacha una. <risa> ya, vamos a seguir en la música. Tenemos entrevista hoy día, así que estamos muy próximos a estar conectándonos con nuestro norte. Nuestra puerta abierta desde Arica, así que vamos a estar ahí conversación. En un ratito más, vamos a a viajar hasta muy cerca de acá, a buscar a unos grandes hermanos, ellos son los Hacha Inti de San Bernardo, nos van a interpretar Reina del Metal Antacoya. Miro No he saludado esta noche a la 105.9 Radio Cajón Buenas tardes, buenas noches a todos los hermanos cajoninos Que han estado estos días también con mucho frío Y con exceso de visita. Por un lado bueno, por un lado muy malo, pésimamente malo Basura más basura, que incultura, que incultura ¿Qué diablo no hay otra cosa. Así que les mandamos un saludo a los hermanos cajoninos esta tarde noche. Y por supuesto a los hermanos pircanos también. Y a los hermanos de la Pintana. Y a los hermanos de la Florida. Y en general a todos los hermanos que nos siguen a lo largo de todo Santiago, en Chile y sobre todo en el norte. Así que estamos muy felices de eso. Queremos recomendarle algo sano. Sano para sus hijos. Para una colación, pero espectacular. Pueden estar toda la mañana y ¿saben con qué? Con un huevo. El huevo es vitamina. Y les doy un dato: hay huevos acá, en nuestra zona. Jumbo Super Extra Primera y Segunda. ¿Dónde? Bodega López, pasaje 1 poniente 608, población Luis Mate, La Reina, Campo Alto, ¿ya? Así que ustedes vayan a buscar sus huevitos. Vamos a seguir eh, en la música, ¿ya? Estos chiquillos que vamos a presentar a continuación van a estar la próxima semana con nosotros en entrevista. Ellos son de Calama, ellos son eh, Caucari, Caucari que nos va a presentar no bastará. sangre derramada y así hermanos CAUCARI no basta oye mucha conciencia social de CAUCARI eh, pero los vamos a tener la próxima semana vamos a estar con ellos y conversando de, de toda su historia su discografía así que entretenido porque lo estamos sumando a muchos grupos que existen a lo largo de todo Chile y los queremos unir acá en los Guerreros el Arco Iris con su música es como un sueño otro sueño en lo personal otro sueño logrado yo le decía al Seba ojalá algún día podamos hacer programas donde estén todos los músicos emergentes o grandes grupos que llevan muchos años pero que no han tenido la posibilidad hoy día en Guerrero del Arco Iris sí la tienen siempre como la siguiente agrupación hermanos de los Guerreros del Arco Iris y hay sorpresas también para cuando hagamos nuestro encuentro ellos son nuestros hermanos Ellos son los Ilpacamani. Esta tarde-noche nos van a saludar por ti, mujer. Ahí estaban nuestros amigos de Il Pacamani, por ti, mujer. Saludos a toda la gente que nos escucha a esta hora de la noche tarde, a todos los, los radio escuchas, en todas partes de donde nos quieran escuchar, nos quieran seguir, nosotros aquí con toda la buena onda, con todo el Neguem para todos ustedes. Ya, estamos en vista ya de hacer las conexiones, vamos a ver cómo nos resulta. Ya. Mientras tanto vamos a ir a una pieza musical con una gran agrupación. Ellos son Arak Pacha y nos van a interpretar una canción hermosísima que nos habla de nuestra creación, de nuestro, de nuestro ave Ayala. Vamos a escuchar a José Segovia, Patara, Arak Pacha, junto a Eric Maluenda y esta gran producción inmortal. Así que un saludo para todos los chiquillos de Arak esta noche. Ahora le dicen América, porque nada es igual. Porque una nube de polvo en el horizonte no anuncia una manada de bisontes. Porque mientras un joven pacarí se refugia entre las patas de su madre, una bandada de loros tricagües. Huyen despavoridos por las máquinas que le vienen a traer sus nidos. Y conversando en confianza con las cubres andinas, ellas me han consultado. Hermano, ¿dónde dejaron los grandes rebaños de guanacos, de huemules, de venados? Y de los aliados naturales del hombre ancestral, ¿dónde está la anaconda, el cóndor y el jaguar? Esta tierra se está quedando esteñida. ¿Se van perdiendo los colores de la vida? Sin el bello plumaje del papagayo y el quexal. Los pueblos indios te quieren recuperar a yala Vuelve aquí, vieja águila y sagrada de plumas doradas, regresa aquí. Los jóvenes te quieren recuperar a yala Vuelve aquí, vieja águila y sagrada de plumas doradas, regresa aquí. Los hijos del sol te quieren recuperar a yala Vuelve aquí, vieja águila y sagrada de plumas doradas, regresa aquí. Vuelve aquí, vieja águila y sagrada de plumas doradas, regresa aquí. Vuelve aquí, deja, y la sagrada, de plumas dorada. Regresa. Bien, bien, ahí estaba la agrupación Pacha. Bueno, ellos son herederos de Arica. Pero esta noche vamos a tener en conversación directa hace bastante tiempo que no sabemos de ellos. Así que esta noche a través de Los Guerreros vamos a conocer parte de todo lo que se ha avanzado desde aquella gira a Estados Unidos. Hoy van a estar con nosotros los cantores de Arica y vamos a iniciar esta conversación con su música para para entablar una grata conversación con, con uno de sus integrantes. Vamos a escuchar a los cantores de Arica. Mi corazón, mi corazón ya sonríe, bailando la morenada Mi Corazón ya sonríe, porque aquí estás junto a mi Mi Corazón ya sonríe, bailando la morenada Mi Corazón ya sonríe, porque aquí estás junto a mi Hola, hola, bien, pues hermanos, ahí estaban nuestros hermanos los cantores de Arica y tenemos al teléfono de, direct, directamente desde la puerta norte de nuestra patria, desde Arica, a Eric y el director de esta gran agrupación Los Cantores. ¿Cómo estás, Eric? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches a todo el programa, a toda la gente que, que está conectada, escuchando, ojalá se conecte más gente. Eh, así que un gran saludo de parte de, de todos los chicos del grupo, los cantores, aquí desde Arica. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Oye, muy, mucha alegría y darte las gracias, Eric, por la conexión y por la amabilidad de siempre. No nos, ve, no nos escuchábamos porque no nos conocemos, pero no nos escuchábamos desde que antes que te fuera y para eh, Estados Unidos. Así que Fue fue una, una gira que no, no después lo enteramos, sí, que le había ido muy bien. Y desde ahí, como que no subimos nada de los cantores, entonces dije, no, hay que saber de los cantores. Así que, Eric, muchas gracias por la conexión y cuéntanos, porque qué desde de, de, de esa fecha a esta fecha, qué han hecho los cantores? Que me imagino que han hecho muchas cosas. Sí, bueno, eh, ha estado movida la cosa de después de ese viaje, nos fue bastante bien, que era lo que queríamos mostrar nuestro trabajo. Y, y de vuelta, bueno, nos pusimos ya de lleno a, a trabajar para un nuevo disco Que es el que estamos ya tirando, eh, hemos tirado dos temas ya El primero que se escuchó hace poquito fue, es el primer, el single, digamos, del, del disco y, y también haciendo cosas con la fraternidad Aquí tú sabes que aquí el boom es el carnaval de Arica Con la Fuerza del Sol, entonces eh, siempre tenemos mucho contacto con ellos Y trabajamos con ellos en sus aniversarios, en sus cosas de, de elección de ñusta, por eso hemos, tenido, hemos hecho como un trabajo paralelo en grabar nuestro nuestro trabajo, nuestro disco y también a la vez ir grabando mixes, mixes de los distintos ritmos que se bailan aquí en el carnaval como Tincus, Morenada, Salai. Eh, etcétera, Caporalia. Y Salai también. Claro, justamente entonces, eh, paralelamente hemos estado hecho, haciendo esos dos trabajos, Eh, aparte obviamente de, la, de las presentaciones y los conciertos acá y, eh, y también eh, hemos hecho el esfuerzo de llevarlo a, a los videos para que la gente lo tenga ahí a la mano, lo pueda ver, pueda conocer pueda ver los pasos, pueda ver las imágenes, lo, las locaciones que son muy lindas entonces es un trabajo grande que hemos estado haciendo desde vuelta a de Estados Unidos Eh, grande digo en inversión, porque tú sabes que, bueno, cada video te imaginarás cuánto sale. Sí. Hemos tenido que ahorrar mucho. Las presentaciones, casi todas, van directamente a la caja para, de fondos para, para producir todo esto. Eh, pero si sí nos han dado bastante regocijo porque se ha extendido mucho más nuestro trabajo a través de las redes, a través de los videos, especialmente eh, y, y últimamente de los trenes que son tan tan famosos en TikTok y esas cosas, de los mismos bailarines de varias, varios países, eh, haciendo sus pequeños pasos durante los 10-15 segundos de que dura el tren, eh, con las canciones nuestras, especialmente el Caboral Te deseo, sí. el todo a Chacañau", que son ¿Cómo? los que están ahí Oye, haciendo y, videos por todos lados, así que, Eric, contentísimo y en, México que estamos, no, en México también. ¿Cómo? En México también. En México también. Ah, sí, no, por supuesto, sí, te digo, en, en, nos hemos encontrado con sorpresa de gente de Ecuador, de Brasil, de Perú, de, de muchos lados eh, Hasta de Miami, hace poquito había una, una una persona que estaba grabando un taquirari De los primeros discos muy antiguos, pero que le claro. gustaba mucho, así que ahí lo estaba cantando y grabando en su casa Entonces todas esas cosas nos han, no han ayudado a estar siempre vigente, que es lo que siempre cuesta, especialmente grupos de regiones Y también nos ha ayudado a poder salir eh, en otra interregional aquí cerca, Iquique, Alto Hospicio, hemos ido a Calama. Entonces, eh, ha sido bastante eh, duro el trabajo, pero contentísimo de lo que estamos haciendo, digamos. Oye, qué bueno. Eh, bueno, se, se ve ahí en, en, ¿cómo se llama? En, la, en los videos que ustedes muestran, en realidad, eh, se sienten orgullosos, como, bueno, como todo ariqueño Eh... eh orgullosos de su, de su tierra, mostrando su folklore y con una energía muy bonita. Así que... Pucha, nosotros aquí, lo, lo único que nos resta es, es tocarlo, porque siempre estamos, ¿eh? siempre estamos, siempre están en nuestra parrilla programática. Eh, están ustedes los cantores de Arica. Eh, ¿Cuántos años ya, Eric, eh, los cantores? ¿Cuánto tiempo llevan de creación? Nosotros estamos de un gran amigo ¿Eh? en común como el pato el pato roja, Patito roja. que me regala un, <risa> un cassette con los cantores de arica entonces ahí yo comienzo pero hace no sé cuántos años atrás así que cuéntanos un poquito de, de mira de, nosotros de, estamos, estamos creamos el grupo con mi amigo y compañero de, de, Desde la básica orlando flores quirós hermano de manuel flores que en su tiempo estuvo en Lima con Marcamaru Eh, con él creamos este grupo Los Cantores el año 2001, imagínate cuántos años atrás Ya 25 años Y, y por supuesto eh, con distintas distintas etapas en el grupo porque siempre al principio quisimos mostrar Algo que no, no se hacía mucho, ni en Arica ni menos en, en Chile Que era mostrar música autóctona, música digamos eh, más rice. vernacular Claro. Eh, den, y aparte obviamente de los claro. temas que nosotros componíamos Entonces fue como esa primera etapa Después ya hicimos una, una segunda etapa eh, Que fue el tercer disco eh, más eh, social, digamos Por decirlo de alguna manera Donde había muchas canciones con, con algunos ritmos también Y bueno, ya estos dos últimos discos Que son eh, el, el Amor Andino y, y el último disco que que hemos sacado, eh, es más enfocado ya a nuestra, a nuestra ciudad, a lo que pasa aquí, a la, a la contingencia actual, que es especialmente el carnaval con la Fuerza del Sol. Entonces es, estamos de lleno, digamos, en ese, en ese trabajo, que como comentamos, eh, fuera de, de, de, de salir micro. al aire, se mm. eh, está difundiendo mucho por, por todo Chile a través de las filiales, ¿cierto? De estas fraternidades que vienen a bailar acá. Oye, pero no, y, lo, y, no lo dejemos y ahí que la conversa. Los... ¿Qué te parece si hacemos un pequeño paréntesis musical, ya que te tenemos ahí en la mira, eh, Eric? Y tú nos presentas este tema po, y, y lo damos acá en Lo Guerrero del y ¿te parece? Hecho por ustedes mismos. ¿Cuál el, tema es? El que acaba de decir que está sonando muy fuerte en, en, en todas partes. Queremos también ah, que suene el, aquí en Los Guerreros. El... Bueno, hay, hay dos temas en realidad que están sonando arte, que es, que es el, el Tobas Chascañahui, que es del último disco. Ah, sí, siempre lo colocamos, y el, acá. Siempre lo colocamos acá. Y un caporal que se llama Te Deseo. Bueno, usted elija y cuál de los dos podemos escuchar, dos escuchar dos? a esta hora de el la toba, noche. me encanta, el Tobas me encanta a <risas> mí. El Tobas Chascañahui. Sí. Bueno, a sí. todos... A todos los guerreros les gusta ese, así que imagínate ser presentado por su propio director, un, un elogio muy grande. Eric, vamos a escuchar entonces a los cantores de Arica y esta van después nos vaya a contar todos los pormenores de ese tema, ¿vale? Con toda la fuerza el sol. Desde la tierra donde no hay invierno. Hay pura primavera. Y verano. Desde Arica. Los cantores. Esta noche. Eric. Hermosa toa. Aló. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Oye, eh, hermosa hermosa toba, cuéntanos un poquito de, de esta Chascañahui. Sí, ese toba es muy, muy... Nosotros nos gusta tocarlo, siempre lo tenemos en todas las presentaciones. Es eh, un toba de nuestro quienista Felipe Cartagena, que es el encargado también de todas las gestiones, digamos, de eh, administrativas del grupo. <risa> eh, él hizo ese, este toba y, bueno, eh, lo grabamos en, en varios parques en Arica, Eh, lo grabamos con una productora aquí que se llama 50 milímetros, que es muy buena, y, y, y lo hicimos eh, en gran parte al interior de, de Arica, en, un, en varias loca locaciones, como son de, en Socoroma, lo hicimos también en la, en la en el mirador de Copaquilla, eh, en la meseta de, un poquito más arriba también, entonces eh, es un, un trabajo que... Eh, nos costó varios días, pero contento de lo que se resultó, digamos. entonces Y más aún que les gusta a toda la gente que baila en todo Chile. Entonces, contentísimo con este con esta canción. Me imagino a los chiquillas de que están en estos momentos escuchándonos, que son de las distintas cofradías. Por supuesto que deben estar ahí ya calentando motores con los cantores. Oye, Eric, eh, cuéntalo De, de los chicos cómo ha sido eh, han ingresado oh, algunos eh, cuéntanos de ellos háblanos de, de tu grupo de, de, de los hermanos de los que tocan la música eh, de sus nombres todo eso es importante importante conocer mira en el grupo como, como supongo que pasa en muchos grupos que, que digamos no, no se dedican 100% a, a, a la música Eh, lamentablemente, a nosotros no nos gustaría dedicarnos 100% a esto eh, siempre como una rotación de, de músicos porque tú sabes, pues a veces el trabajo no da, o se meten a la minería y el, los turnos no dan, entonces eh, hemos tenido algunos cambios pero con la formación que tenemos ahora que es, que es la última, estamos ya hace varios tiempos, desde ante de la pandemia, entonces igual llevamos varios años juntos, tocando, entonces eh, y de ahí salió también nació Estos dos temas que ya tenemos Lanzados para el Para el sexto disco que estamos grabando Que esperamos tenerlo de aquí A fin de año hasta marzo del otro año Ah, oye, nosotros Queremos ser también eh, Primicia, así que no te vayas A olvidar de nosotros y, eh, ¿Cómo? Que no te vayas a olvidar cuando esté ese ¿Cómo? disco Andando de que Lo podamos tener acá y poder, poderlo Tocar acá en los Guerreros del Arcoíris. No, si te, tenemos una deuda, así que la vamos a cumplir de, de ir a hacer una entrevista ya cuando vayamos a Santiago en directo para que puedan, y, a, y ahí esperemos que llevemos ya nuestro disco y te lo, poda, lo podamos regalar ahí el material a ustedes, por supuesto Qué bueno, Qué oye, bueno, eh, ¿quiénes son los que componen lo, la los que agrupación, componen los, los, nombres cuatro, los nombres de ellos? Eh, mira, en el grupo la mayoría de los temas los, los compongo yo está Felipe también que, que está, eh, Orlando también, Orlando Flores que era mi, mi compañero que te contaba que hicimos el grupo eh, también ha hecho varios varias letras, varios temas eh, en realidad eh, la mayoría que nos los que nos entregan son letras porque tienen sus historias, cada letra entonces sus amores y desamores entonces hacen la letra y nosotros y le, le hacemos los desarreglos <ríe> a cada canción yeah. lo adaptamos a cada ritmo Eh, y así van saliendo los temas que lo trabajamos generalmente en, en, en conjunto. Qué bonito, ¿eh? Como Qué bonito, que en ta eh. el taller. Sí, todo todo el taller, bien. Es todo y obvio. esa historia con tu compañero, esa es, es buena. ¿eh? ¿Cuánto tiempo juntos? ¿Cómo se llama tu compañero? Sí, pero, pero Orlando Flores. No Mandamos un saludo a los Orlando Flores de acá de los, de los Guerreros arco Iris. Guerrero arco Iris. Y, y, no, Mira, que nos... y eso que él. él... Él vive en Antofagasta, o sea, trabaja allá. Ya. Y se da el tiempo de venir a todas las tocatas y pide los permisos. Ya bueno, ya tiene como hablado ahí en su pega, así que... Qué bueno que le den todas las posibilidades y se viene los fines de semana a tocar. ¿Y tú lo conociste allá en Antofagasta? Que... No, no, no, él es de Arica. Lo que pasa es que por de la vida, hace varios años se fue a trabajar allá. Ya lleva como siete años. Ah, ya, ya. Ustedes estudiaron juntos en un colegio tiempo, de Arica. con el grupo... ¿Cómo? Ustedes estudiaron juntos en un liceo de Arica. En un liceo de Arica. Eh, no, nos conocíamos de, de chicos de como desde, desde la básica octavo primero medio, cuando entramos por primera vez a un ballet folclórico acá, el ballet folclórico municipal. Ahí Bien. nos conocimos varios chicos que recién eh, estábamos empezando. Qué entonces buena. era como una escuela que hacían los músicos del ballet a, a músicos nuevos, entonces ahí, ahí nos conocimos. Qué y de ahí la amistad ha sido toda la vida. Qué bonito. Eh, suele, suceder, mira, suele suceder a los nortinos con que forman agrupaciones que partan igual que usted. Hay una historia muy hermosa también de otro ariqueño, como el caso del Benjamín Torrico con el Peteco, con el Gabriel Petecos, que se conocían de, desde niño y, y empezaron a hacer la música. Entonces como que se da mucho por por, por ahí, también Marino Núñez, eh, se da mucho en Arica eso, ¿eh? parece, la amistad. Sí, mucha una alegría, peteco, porque tuvimos la, la... la alegría de tenerlo, de tenerlo yo aquí, con su familia en mi casa, hicimos varias juntas ahí, todo ensayo tocata, eh, tuvimos un compartir bastante bonito, que fueron hace varios años, te cuento, pero... Siempre el cariño con él está presente y ojalá nos esté escuchando. Sí, te Meteco está escuchando, y yo, está escuchando. Un tremendo, tremendo abrazo de, de lo linda persona que es y, y siempre lo recordamos, esperando que algún día nos volvamos a encontrar aquí eh, comiéndonos una, unas carnecitas, tomándonos unos vinitos. Qué buena, Sí, nos está escuchando, buena, eh, no escucha, eh, no se, no se, no se no ha, ha hecho no también... No radio escucha de acá de los guerreros, nos mandó una música allá, nos mandó una música que la, también la estamos tocando, eh, hay alto contacto Eric, eh, se ha armado un contacto muy hermoso con varias agrupaciones del norte eh, que hemos ido conociendo en el tiempo y lo hemos podido estar entrevistando como lo, como lo hacemos esta noche con Con los cantores, pero para que no lo aburramos a nuestros auditores, ¿qué te parece un, un tema con mucha fuerza de los cantores? A ver, que te nazca del corazón, Erika, a ver. Mira, eh, no sé si la tendrán ahí, por ahí, pero el segundo tema que estamos promocionando nosotros el tema del disco, que es una diablada. En realidad no no, se llama Diablos de Corazón. Es una que diablada que hicimos bueno. hace poquito, que la sacamos con, con un video también, la ya. presentamos. Ya. Y, y la hicimos porque no nos dimos cuenta que m, varios grupos, o casi nadie, hacía diabladas de, de los grupos chilenos de música andina. Entonces dijimos ya, vamos a meter un, una diablada en nuestro repertorio y salió esta diablada junto a la diablada Corazón de Arica. Bien, pues. Vamos entonces a escuchar, Bien, pues. a escuchar esta... Esta canción que nos, que nos está dedicando su director, el director de los cantores de Arica, esta noche con nosotros. Vamos a escuchar a ellos. Desde Arica, Diablos... ¿Qué dice? Diablos de corazón. Diablos de corazón, Eso. Contradicción, fascinante China suba y bella sudas infernal. Somos la legión demoniaca, dios contradicción. Fascinante China suba y bella sudas infernal. Son diablos de fuego, maravilla marcan con el compás, carnaval de y junto a la brisa del mar. Son diablos de fuego, maravilla marcan con el compás, carnaval y arica, junto de fuego, maracanlo rupo maracanlo rupo paz, carnaval y arica, junto a la brisa del mar. Prende fuego al danzar. A su paso arderán Corazones hipnotizados por toda la eternidad Prende fuego al danzar A su paso arderán ¡Oh! Fascinante China, su fajne Somos la legión demonijaca, diablos con tradición. Fascinante China, su fajne jest diablos, diablos de fuego, para bien bien bien diablos diablos de corazón eso era esta esta noche tarde con los cantores de Arica y estamos al teléfono con su director con Eric oye cuéntanos Eric eh, este este temita me dice que, que, que está sonando fuerte también por allá por el norte ¿sí o no? Eh, sí, está, está sonando Los bueno, lo sacamos un poquito y, y, y como que se está difundiendo Igual un poco aparto Porque como te digo No todas la, la, las bailarines De las fraternidades de Diabladas No tenían una Diablada, digamos, de un grupo chileno Entonces igual como que por ahí Estamos entrando Oye, Así mira, que, pero sí, sí, estuvimos con Disculpa, disculpa eh, que se me viene a la cabeza Que estuvimos en la semana pasada Con Ramón Olivares Y... Ah, ya. Sí, y nos pidió que los hermanos que tuvieran eh, eh, videos como el, como el que usted acaba de tener y mostrarle a través de la música, que se contacten con él porque él quiere esos videos para poder pasarlo en, en Renacer Andino. ¿Es un problema? Sí, así. que sí, ya. Tú te, con, con te Ramón. A, te lo voy a mandar. ¿no? Contactate con Ramón. Claro, no, no te lo mando. Reinició el Ramón Renacer Andino, así que hay que Estamos en contacto todos juntos para apoyar la causa. Eh, ojalá se, se sigan sumando más, más eh, programas andinos a, a través de Chile para poder levantar mucho más el movimiento. Esa es la idea. Y pues es importante. Y Ramón, sí, bueno, tenía, bueno, tiene un buen programa, así que lo vamos, nos vamos a poner en contacto con él. Oye, si nosotros tenemos, somos más mayor que Renacer Andino tres años... Eh, Renacet cumple ¿Ah? 30 y nosotros 33. Así que estamos muy felices de, de, de ser los más viejos. Ah. Oye, y con eh, los mismos Eric... locutores. ¿Ah? Con los mismos locutores de los 33 años. Oye, menos mal, compadre, pero te digo que andan varias pompas fúnebres tomándome la medida ya. Como dicen por ahí, andáis pasados a gladiolo oye no que claro, aquí no, pero... oye aquí, aquí en santiago el el smoke es que te mata y no no respiramos sí, pues aire es... puro mm -hmm. así que quédate allá sí, nomás pues quédate, quédate en tu morro de arica respirando puro aire y nosotros, marino nosotros nosotros pensando en, en la estrategia de cómo irnos para Santiago a enfermarse <ríe> en los pulmones oye no aquí la contaminación <ríe> es, es terrible ¿o? Bueno, parece, que, parece que la, la fórmula de irse, no sé, a Rancagua o a Valpo, o por ahí pero Oye, que está pero cerca, mi, digamos si no, mira, pero mi comuna tiene su particularidad porque tiene una puerta de acceso hacia el cajón del Maipo entonces nosotros vamos hacia ah. allá tomamos aire y volvemos a la burbuja de mosca por lo menos tenemos la claro. posibilidad Eric, bueno Eh, en esta última parte cuéntanos qué se nos queda para, para lo, los cantores de aquí a, a que volvamos a comunicarnos y o qué se viene para adelante. Nosotros les deseamos lo mejor del mundo y, y ojalá, como te digo, Eric, pronto puedan estar en Santiago. Son una gran agrupación, han trabajado muy profesional, se nota todo eso. Y yo creo que, mira, yo pienso que debiéramos de tener Altazores Andino. ¿eh? ...que se reparten todos en otras partes... ...pero los andinos no nada ...pero no premios... No, por supuesto, pero ...sino bueno. que billete <risa> ...sí, no, por supuesto... La, ...la idea, como tú dices... ...es, es trabajar o apuntar a, lo, a, a un trabajo... ...lo más profesional que se pueda... ...porque la música andina lo merece... Eh, ...que sea un trabajo bien hecho... ...que sea un trabajo consensuado... ...que se invierta también en ese en ese trabajo... ...entonces... Eh, lo, y yo veo también que hay muchos amigos Grupos eh, de Santiago Bueno, de La Serena, de varios lados Que están trabajando como en la misma línea Entonces, eh, qué bueno que, que como que nos estemos contagiando de eso y, y, y hablando de eso También de La Serena, te cuento que Nosotros estamos yendo ahora a un festival Que ¿Ya? lo organiza a, El grupo Licanantay de La Serena Ah, amigos nuestros también Ellos ah. están, están organizando un lindo festival este año Que eh, se llama eh, Norte Andino mira, eh. Que era el antiguo Renacer And... no, no, no era Renacer Bueno, tenía otro nombre Pero ahora lo reactivaron Y, y van, a, van a llevar un grupo de cada región Entonces estamos invitados para ese 15 y 16 de agosto Vamos a estar por La Serena Eh, compartiendo también Con los amigos, bueno hermanos De Ancali, de Antofagasta Que van a estar sí. el día viernes Oye, y no todos han sido entrevistados Con los grupos Todos han sido entrevistados acá Los Ancali Mira los, qué bueno, nos, nos costó harto dar con sí, ellos bro. Pero eh, Está sonando el, su el, música el... acá el mumo de Ancali lo conocemos, <risa> imagínate, desde el Liceo medio allá en, en María Elena nos conocimos Sí, <risa> pues él es de allá, de María sí, Elena el claro. de... y ahora claro, entonces, la próxima semana vamos a estar ellos. con Caucari, de Calama Ah, ya, ya, ya super, entonces como, como te contaba, nosotros vamos a estar en, este, en agosto junto a ellos, ahí en ese festival eh, en La Serena, el 15 y 16 de agosto, y, y bueno, es También esperando algunos resultados de, de gestiones que estamos haciendo para en el mes de noviembre poder ya no ir a Estados Unidos como las otras vez, pero sí estamos gestionando para ir a México a dar una vueltita por allá. Buena. Así que es que cruzar los reos para que nos salga todo bien sí, y podamos ir. Por supuesto, y no bueno, so y aquí... Como, como siempre, como te contaba, trabajando en las fiestas de acá, fiestas patronales, fiestas que, so, que hacen con las comunidades bolivianas o peruanas, que se hace mucha fiesta, cumpleaños de las tradiciones de acá, así que siempre hay donde tocar. Qué bien, <ríe> que, qué bien, nosotros felices sí. y también vamos a hinchar con todo el Nehuén para que a los cantores les salga ese anhelado viaje a, a esa tierra tan hermosa, llena de música además también. Así que. Eh, Eric, ha sido pero un placer pero enorme saber de los cantores, saber de su trabajo, eh, reconocer eh, públicamente es muy bueno y tú hazlo presente al, al resto de tus compañeros, eh, lo profesional del trabajo que están haciendo y felicitarlos por todo ese esfuerzo que ustedes piensan que a lo mejor no se está escuchando, pero mira cómo se está escuchando y cómo se ha logrado escuchar acá, eh, en, en lo que Guerrero del Arcoíris, y nosotros los temas que acabáis de presentar, al menos ya hasta era, ya es, es, parte de la, es parte de la discografía de nuestra, así que muchas gracias por contactarte con nosotros esta noche, saber de ustedes, y ahí te dejo los micrófonos para que le mandes un cariñoso saludo a toda, a todos tus compañeros de los cantores y a todas sus familias que componen esta gran familia de los cantores de Arica. No, muchísimas gracias a usted por siempre estar eh, acordándose de nosotros, eh, de lo que estamos haciendo aquí, estamos bastante lejos Santiago, pero eh, siempre trabajando en la música andina, agradecidos también por supuesto de todo el programa, de toda la gente que escucha y mandarle un tremendo abrazo fraternal y cariñoso a todos los amigos músicos que tenemos muchos allá en Santiago, de distintos grupos y también por supuesto a los bailarines de las distintas fraternidades que, que nos siguen y están eh, usando nuestras canciones para sus bailes, o ensayos, así que un saludo grande para todos ustedes y bueno, nos estaremos viendo, ojalá que no pasen tantos años, no, no se... <risa> nos podamos ver y, y conversar de nuevo <risa> o, Oye Eric, pero queremos que al, a la partida, eh, aparte de entregarle un saludo a tus compañeros Eh, eh, nos deje en el aire un tema de los cantores quizás quizá no de los más nuevos quizás también de los más viejos o quizás de los más de al medio de las tantas producciones eh, uno que, que haya sonado fuerte también es bueno recordar Bueno, no sé si, si lo tendrán ahí uno de los primeros discos ya. es un taquirari ya. un taquirari que, que... Es el que más gustaba en ese tiempo y todavía nos siguen pidiendo ese tema que se llama Lejanía. Es un taquerari que lo grabamos, si no me equivoco, en el segundo disco, pero no vamos, sé si lo tenemos. Lo, lo vamos a buscar, lo vamos a buscar. Vamos a ver qué. qué... Sí, y si no, ¿Está? cualquiera de ustedes que Está, les guste, está, está el... compañero, y no está, así que, ah, ya, super, está. Así que vamos a despedirnos con este temita y darte las gracias y saludar a todo el resto de tus compañeros. Este programa eh, es repetido este sábado... Así que también... Buenas tardes... Y lo y lo puedes volver a escuchar... Quizás con tus compañeros... Así que un saludo muy fraternal... De aquí los queremos mucho chiquillos... De los cantores... Hay una amistad muy linda... Que, es una amistad que que nace a través de la música... Y eso entrelaza muchos mucho más cables... Que cualquier otra cosa... Así que... Eh, todo, todo, todo el éxito para los cantores, y ojalá pronto los podamos tener acá en Santiago felicidades y felicidades de todo el grupo, Eric. muchas gracias de verdad ya, muy, muchas gracias a todos ustedes por el contacto de verdad, de, de todo corazón eh, y de parte de todo el grupo, los cantores de Arica un abrazo grande y los agradecimientos para todos ustedes bien pues hermano, jayaya para todos ustedes, jayaya para todos los ariqueños que les vaya bien no. <risa> los Eric, el director de la agrupación, los cantores esta noche con nosotros y nos deja este temita para que tengamos la memoria que la lejanía no existe, la podemos hacer tan breve como ahora desde Arica hasta aquí, hasta los guerreros Que tus labios ciegos de amor Sin dudar me besaban Cierro mis ojos Para no dejarte escapar Pero la distancia Me recuerda que no estás Y mis manos desesperan Porque no pueden tocar Esa dulce mejilla que quema se Subimos a los cantores de Arica. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Y son grandes agrupaciones, de verdad. Así que estamos muy contentos de poderlos haber tenido con nosotros esta tarde, noche, ya, de acá, de, de, desde el programa Guerrero del Arcoíris. Y la próxima semana, desde Calama, Caucari, vamos a tenerlos a ellos en conversación, conocer su discografía, todo eso. En realidad han sido varios los grupos que... Hemos podido entrevistar a Sebastiana, de, lo hemos buscado, que nos costó más, quiero decir que realmente en Cali nos ha costado, nos costó harto comunicarnos con ellos, pero tuvimos la posibilidad y lo entrevistamos, lo buscamos por cielo, mar y tierra y lo encontramos. Así que ha sido bien eh, satisfactorio este encuentro con los grupos, Seba. Oye, eh, quisiera comentar una experiencia que tuve ayer súper bonita con los, resi los residentes cusqueños en Santiago que fue una fiesta bueno, en verdad fue una misa y una recepción a la Virgen del Carmen y oye, sí de lo cual me siento muy orgulloso eh, y, no sé en la música, en lo que es la zampoña encuentro que siempre hay que entregarla con un sentido y bueno Para mí es eso. Y, lo, y lo, vamos a, lo vamos a amenizar, ese sentimiento, con esta, nuestros siguientes invitados. Porque ellos son... Tocan zampoña y ellos son de... Me parece que son de, de Valparaíso, de esos sectores. Vamos a escuchar a Kilpue. Claro, ellos son los Laquitas del Sol. Y nos van a interpretar... Orureñita... Pues, muy bien, ahí estaban los Laquitas del Sol, Oruneñita, eso era. Eh, bueno, oye, quizás somos un poquito breves con las entrevistas, cuando son por teléfono, bueno, cuando vienen acá directamente les damos más tiempo, pero el problema es que tenemos dos horas de programa nomás, Entonces tenemos que distribuir para que todo salga bonito y, y, y, y sea armónico, que es la idea. ¿ya? Eh, tratamos de alguna u otra manera de, de interpretar todos lo, lo, los cariñitos de todos nuestros amigos y seguidores que gustan de la música andina. Vamos a, a dar el, el viaje que damos todas las semanas cuando podemos a darnos una vueltecita por América Andina. Y vamos a ir hasta Ecuador a buscar unos grandes, pero grandes, grandes. Ellos son ñanda, mañachi, y nos van a interpretar alcahuete celular. ¿Aló? ahí estaban nuestros amigos de mañachi este, este es lengua quichua entonces no entendimos mucho que era el alcahuete celular pero yo pienso que era porque porque el celular es peligroso es bueno para comunicarse pero también para enrearse así que hay que tener mucho cuidado Así yo creo que decía la canción oye eh Estábamos hablando al principio y no quiero dejar de no seguir hablando... ...de la poca delicadeza... ...y que tienen algunos turistas... ...este último día... ...producto de... ...de, este invern, de esta de este invernal... ...tan corta que tuvimos... ...esperemos que pueda haber una segunda etapa... ...pero se negó harto en la alta cordillera... ...entonces eso produjo... ...ascenso de mucha gente con las vacaciones que... ...estaban los niños de invierno... ...y bueno... ...y se produjeron accidentes... ...muchos... ...tacos que duraron cuatro o cinco horas... Eh, ...pero sobre todo... ...la mala suerte de todo ...era lo... ...digámoslo con nombre y apellido... ...el sin respeto de los turistas... ...o sea, basura... En, ...se ganaba en el lugar... ...hay una población en San Gabriel donde entraron hasta la población y estacionaron todo su auto y la, los vecinos de, de la, del pueblo de la población de ahí eh, no podían salir entonces de repente eh, entiendo que, que puede ser muy novedoso el, el ver la nieve ¿ya? Como, como, mucha, como, como para muchos ¿ya? fue también un poco de irresponsabilidad porque hay, hay gente que llevó a sus niños sin sin un cambio de ropa ¿o? y hoy día los tiene para la historia con fiebre y todo eso, entonces de repente los papitos cometen errores, hay que pensarla varias veces cuando uno va a ir sobre todo a un lugar que es desconocido y más desconocido cuando tiene un manto de, de nieve porque un manto de nieve esconde muchos bolsones de oxígeno y puedes caer ahí puedes caer ahí perfectamente y quebrarte un pie Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso es lo que nosotros les pedimos de acá de los guerreros. No que no lo hagan, porque aunque lo digamos lo van a hacer igual. Pero que tengamos más conciencia. un poquito de conciencia, saber que hay lugares donde tú visitas que el camión recolector no llega. Entonces, que cuesta pescar una bolsa y traerse la basura. ¿Ya? Los residentes de baños morales allá en el cajón También estaban muy enojados por la masificación de gente que le subió y que anduvieron por todas partes así que cuidado con que se vuelva a repetir tratemos de, de no asustarnos por eso porque nos volvemos locos con, con un invierno y nos puede causar más problemas el que ir a pasear un rato allá y que si yo esperemos que la pacha no nos no alumbre y nos llegue nieve hasta aquí abajo en la, en la próxima en la próxima próximo invierno, que en realidad los inviernos y día son más helados que, que con lluvia. El calentamiento global está dejando al escoba y lo está dejando sola, no solamente acá, sino que en otros países, eh, con olas de calor exuberante que en, en países que no no, no tenían ese, ese tipo de, de clima o como también invernales, en Texas, por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, el calentamiento global está haciendo su su apresto bueno, vamos a ir a a seguir en este viaje vamos a llegar hasta Bolivia para ir a buscar a estos otros grandes Iru Wishu y nos presentan sin decir adiós No tuvimos tiempo para despedir <risa> Porque la tradición siempre vivirá Y que se mueran los caigas, que se mueran Para los fundadores, los papás de la naranja mecánica A temblar, a temblar Decía Dios, no tuvimos tiempo para despedirte. Y dejaste en la tierra al amor de tu vida, Tu moren nada, y tu matraca, y dejaste en la tierra al amor de tu vida, Tu por nada, y tu matraca, que se mueran los caivas, no nos copien en Suen suenen las trompetas para despedirte. Que se muelan los caimanes, no nos copien chancitos y que suenen las trompetas para despedirte. En un destino sin final, te pusiste en un sueño eterno, viviste prisionero de un amor. No querías llantos ni flores el día de tu partida Por eso, por eso te recordamos bailando la morenada. Para todos los que se fueron y nunca volverán ¡Maldada! Te fuiste al cielo sin decir adiós No tuvimos tiempo Para despedirte y dejaste en la tierra al amor de tu vida, tu morenada, y tu matraca, y dejaste en la tierra al amor de tu vida, tu morenada, y tu matraca, que se mueran los raimas, no nos copien tantitos y que suenen las. Para despedirte, que se mueran los caimas no nos convierten kilos, ni que suen las trompetas para despedirte. Decirte adiós es complicado, tu espíritu ya trascendió a otro mundo. Mi mente y mi corazón entran en conflicto porque tenía muchas cosas que decirte. Adiós a Chou, y esta tremenda morena. Bueno, ya nos vamos acercando casi al final del programa. Nos queda todavía. Así que vamos a ir a, a viajar al Perú ahora. Ya. Con una guaila. Ya. Esa guaila. Pero potente. Eh, vamos a escuchar a... Eusebio Chato. Ya. Y este pío pío. Ya que lo hemos escuchado tantas veces por Mancazaya acá en Chile Así que un saludo también para la comparsa Mancazaya siempre ahí Eusebio Chato nos interpretará Pío Pío con toda la fuerza del sol Esta noche los guerreros del arco iris para toda la gente que nos escucha y nos sigue Vamos con toda la fuerza Pio, pio, pio, que linda eres Pio, pio, pio, pio Bailando, zapallando Y muayucachi Bailando, zapallando Y miraflores Pio, pio, pio, pio Que linda eres Pio, pio, pio, pio Pio, pio Pio, pio, pio Con elegancia Bailamos, cantimos Bailas moderno Pio, pio, pio, pio En chongos bajo A ti solita te daré mi amor Pio pio pio pio con elegancia, bailemos, cantemos, ta moderno, pio pio pio pio en kapo, a ti solita te il mi amor il il il bailando il il il il mira flores, pio, pio, pio, pio, pio. Bio, bio, bio, bio, Bailando, sabatiando y bailo cachi. Bailando, sabatiando y mira flores. Bio, bio, bio, bio, qué linda eres. Bio, bio, bio, bio, boncandina. Bio, bio, bio, bio, con elegancia. Bailamos, cantamos, bailas moderno. Bio, bio, bio, bio, en chongos bajo. A ti solita te daré mi amor. Pio Pio Pio Pio, con elegancia, bailemos, cantemos, bailes moderno Pio Pio Pio Pio, en Chongocajo, a ti solita te zareńamo sin sero qué tan linda huancaina dame tu cariño sincero mi tequita linda de mi vida dame tu cariño sincero mi tequita linda huancaina dame tu cariño sincero mi tequita linda de mi vida Se vio chato con este pío pío. Con toda la fuerza del sol, ¿eh? Ese sol que tiene que calentar en estos días. Y, y aprovechar esos días de calorcito, ¿ya? Porque estamos en invierno, no se olviden. ¿eh? Y no se olviden de los cambios bruscos. Porque nos enfermamos, pues. A mí me pasó y a todos nos va a pasar. ¿Ya? Así que hay que cuidarse de los cambios bruscos, sobre todo con los niños, porque de, en gran parte de Chile a esta hora los distintos SAPU, los distintos eh, hospitales están colapsados por producto de, bueno, como todos los años, se lo decía Eric, delante de los cantores que te querían venir a Santiago. Nosotros vivimos en una burbuja de smog, smog que todos contribuimos, ¿ya? Todos. Con el auto, con el bus, con, bueno, está en vía de desarrollo la corriente, pero mi, mi, mi pregunta siempre son, eh, ¿cuánto tiempo tienen de autonomía los vehículos? Imagínate de que hay en medio de la carretera y no tenéis dónde cargar el del bien raro. Bueno, son el progreso. Pero volvamos a la realidad. Y la realidad es que vivimos en, un, en una herradura. ¿Mm? Don Pedro de Valdivia con su gran arquitecto decidió fundar en este lugar. Porque claro, porque antiguamente aquí había tambo, entonces, y, y eran los ramales de, la, de lo que era la, el río Mapocho, ¿cierto? Entonces, eh, vivimos como en una cuenca y el, el la respiración es nada y en el invierno la pasamos. Y con eso conlleva que mucha gente hoy día tiene asma, mucha gente tiene problemas pulmonares a causa de, del smog y del smog diario. Así que, qué diablo... Vivimos en este mundo contaminado, contaminado Dicho, no pero, solamente de... Mira, sí, a propósito de, de lo que tú mencionas, antiguamente allá en la Plaza de Armas, en lo que es el Centro Histórico de Santiago, había un tambo inca. Claro, ¿No? Ahí está, está debajo de la catedral. <risa> Justamente, como tú dices, se construyó la catedral en, encima de esa antigua huaca sin dejar vestigio que algún día sigan a saber, po. Sí, pero claro, fue parte de la geografía del, como de la exploración inca que hubo no, hasta. Es que acá. estaba muy cerca de, eh, daba todo hasta ahí llegaba el, el mismo camino del Inca que vendría siendo la calle eh, Independencia y eh. también eh, venían desde el sur poblados y se intercambiaban comercio había había una vida no es que no había nada ahí cuando llegó el español sino no que, por supuesto por que por no lo contrario yeah, bueno, ya saben. bueno vamos vamos vamos a ir a escuchar a jaya marca sol delande con este tema muy hermoso que se llama caderas ...al viento helado... ...ah... ...vamos a ella... Jaya Marca Sol del Andes, con tus caderas al viento, oh, tremendo tema, oye hay que decirle a los chiquillos del Jaya Marca Sol del Andes que le manden todo este material al Ramoncito Olivares, ¿eh? tenemos que ramificar, tenemos que sacar la música andina, así como decía Eric recién de los cantores, hay que darle eh, el profesionalismo que se merece, así que Tenemos grandes grupos donde eh, sacar ese profesionalismo, Indigimani, Yapu y otros tantos más. Entonces, bajo ese alero, tenemos que hacer que los grupos sean más profesionales en todo su hacer y, y su esencia. Bueno, nosotros al menos en nuestro primer encuentro queremos que eso ocurra, que haya un respeto hacia, hacia nuestra música, que nuestro folclore, nuestra identidad, ¿ya? Eh, La palabra folclore encierra muchas cosas, y también encierra todo el canto de nuestra vivencia, pero tenemos que respetar todos los géneros que hay, los, las cantoras, los payadores, los, los grupos folclóricos, los grupos de raíz, son, todos hacemos nuestra patria y contribuimos al folclore a través de nuestras expresiones. En este caso, la música andina. Nos vamos a despedir. Vamos a dejar los micrófonos para que se despida el Sebastián a esta hora de la noche y tarde. Buenas tardes también y buen almuerzo. ¿eh? Ah. Sí, buenas noches a todos los que nos escuchan. Gracias por seguirnos. Un saludo a todos los auditores que son fieles, que se mantienen. También a los cantores de Arica. Muchas gracias por compartir su música y eso. Y a todos los grupos que vengan, bienvenidos, por favor aquí lo, los estudios son grandes así que estamos para eso oye, eh, debemos decir que por respeto a nuestro a nuestros auditores, bueno el próximo miércoles efectivo y, y Sebastián está con su agrupación participando de, de esta comparsa a nuestra a nuestra ah no, no, lo íbamos a despedir de otra manera así que ¿Cómo no. será? Sí, no. no. Pero es verdad eso, claro. El, la próxima semana es feriado por la Virgen del Carmen. entonces claro. Para Así todos que los devotos eh, es, eh, es, un especial, de, un es un tiempo, tiempo especial. especial. Y los lo, vamos, vamos a cerrar el programa para todos los peregrinos del norte. Eh, para todos lo, lo, los que de alguna u otra manera eh, seguimos a la Chinita. Eh, en mi casa está ella cuidándonos, protegiéndonos siempre. ...yo creo que en muchas casas de Chile... ...nuestra patrona no, nos cuida, nos protege... ...y queremos que así siga siendo... ...y que ojalá de una vez por todas haya justicia social en nuestra patria... ...para que sea una patria que vaya en vía del desarrollo... ...pero de un desarrollo equilibrado... ...donde todas las personas tengan su espacio... ...y sobre todo la cultura y el deporte... ...sean primordiales porque son el futuro de muchos niños, de muchos jóvenes. Así que la tarea es grande y la hacemos todos. Así que nos despedimos con esta canción tan hermosa de Cantamérica, en la creación, con esta reina del Tamarugal, con nuestra madre, con nuestra chinita. Bendiciones, los que están enfermitos, comuníquense con ella. Milagrosa es demasiado. Así que, y para que todos los peregrinos que que van desde acá, de Puente Alto, de Santiago, de todas partes, hacia Tierra Santa y a Niquique, lleguen sanos y salvos, y luego después a sus hogares. Así que los encontramos en en, en dos miércoles más, estaremos en el aire para, para, para estar con ustedes, simplemente para que nos permitan estar en sus casas, Un ratito y llevarle un ratito de alegría a través de la música, a través de las ampoñas, quenas, charangos, que suenan más fuertes que nunca aquí en los guerreros del arco Iris. Que la patrona de Chile los bendiga a todo Chile y jayaya, jayaya, jayaya. Cześć,